todas las aguas ¿cómo las secan? abriendo pozos profundos a 100 metros 150 150 bombeando el agua de allá eh, las cisternas que son cisternas cada, cada casa de esas construyen una cisterna o sea que si hay 5.000 casas son 5.000 cisternas entonces todas las aguas superficiales las aguas profundas se han ido secando porque se han utilizado hoy tenemos 5.000 cisternas y más de 5.000 pozos secos las aguas han empezado a unirse